Eh, porque muchas veces Incluso al gobierno nacional Digamos no, no, no tenemos que ir muy lejos Se lo ha criticado Porque, qué sé yo Abrió un eh, No sé Invirtió en Un festival eh, Con poca gente Y puso un escenario eh, Que medio que Me da el pedo Porque no sirvió para nada Porque no te da gente Bueno Y, y lo empiezan a atacar, mirá en qué gastan la plata, el kirchnerismo, en festivales, uh -huh. eh, así, asá, que no va a nadie, y bueno, y decís, che, bueno, podrían haber puesto en, en otra cosa. Bueno, ese no es el problema, digamos, el, el gasto suntuario, el gasto suntuario, como puede ser la, la caminita antiestrés en, en, en Palermo, no me preocuparía si estuvieran resueltos los gastos estructurales, pero no están claro, para es nada resueltos. El mismo cuando se ha, se ha dado mucho la crítica y veía un, un video de Máximo Kirchner decía vas a la 9 de julio y hay cartelitos luminosos con las calles y yo miraba mis cartelitos de Almirante Brown y me quería morir eh, claro, el tema no es eh, si hay o no hay cartelito el tema es la plata que, que tienen la están eh, no, no, no le sí. están invirtiendo ¿Cuál es la prioridad que tiene la reta que tuvo también Macri durante su gestión? en distribuir los recursos, ¿para qué se usaban esos recursos? Bueno, evidentemente les interesa mucho más que esos recursos se gasten en, es, en este tipo de cosas que estamos comentando que en cosas mucho más importantes. Uh -huh. y, y... Eh, escuelas, hospitales, en resolver la cuestión habitacional, en resolver la cuestión de las personas que están en situación de calle, en la ciudad más rica del país y que no tienen un lugar donde ir porque el lugar que está preparado para ellos están en malas condiciones, los maltratan. Digo, hay un montón de cuestiones que la ciudad no tiene resueltas Uh -huh. pero que lamentablemente buena parte de la, de la población acá, de la sociedad eh, porteña, no sé si le interesa que se resuelvan, ese es claro. el problema. Entonces, creo que prefieren una plaza linda antes que, eh, no sé, reformas en alguna escuela pública. ¿Entendés? Uh -huh. Porque no van a la escuela pública. Claro. No, inclusive, no esos servicios. Eh, eh, si querés, si te pones un poquito... Dándole algún espacio a, ese, a esos reclamos O a ese tipo de visión porteña Le podés decir Hacé la plaza Y la plata te alcanza para también eh, Aumentarle el sueldo a los maestros eh, La ciudad de Buenos Aires el, el privilegio que tiene Es no tener que optar Exacto el eh, Merlo Ayer hablamos con el intendente Gustavo Menéndez de Merlo eh, no, no puede darse eh, el lujo de derrochar en una y derrochar en otra hay casos extremos y sobre todo ha pasado en, en los últimos años de macrismo eh, donde el giro también hacia los partidos era muy pobre donde sí había que optar o sea aumento eh, sobre aumento a no sea sé, a los en municipales del distrito eh, y bueno y, y el arreglo de la plaza central de Pontevedra, después. bueno, que tendría que esperar algunos meses y cuando consiga lo, lo pongo ahí, eh, o resolver cosas urgentes y, y las cajas chicas son difíciles de conseguir y tenés que apelar a, um, o a los créditos de los bancos de la provincia o a pedirle directamente a la provincia que haga algún giro extraordinario. Um, son son cuestiones difíciles, es muy difícil gestionar el conurbano banarense. En la Ciudad de Buenos Aires tenés eh, la, la capacidad financiera como para no tener que elegir y aún así elegís solo hacer una, una cosa. Uh -huh. Ahí está el problema de, de la reta. Pero es una lógica que, que hay que discutir también, una lógica de pensamiento sobre lo financiero, lo fiscal, lo monetario, que hay que hay que reverla porque muchas veces, eh, y discutirla sobre todo, se habla de eh, cosas locas, tipo lo, los gastos, ...en material eh, de oficina... ...y los gastos dicen... ...no, pero si eh, sacáramos todas las máquinas de café... ...y cada uno pagara su café... ...y si en vez de imprimir de los dos uh -huh. lados... ...imprimiramos de uno solo y le damos vuelta... ...y para qué necesitas tantas computadoras... ...si hay... Eh, si hiciera, ...hagan la cuenta... ...es nada el gasto operativo del Estado... ...comparado con... ...la gran estructura del Estado. Claro. Eh, no se... ...no se resuelve para nada... Eh, ningún problema estructural o financiero de la argentina eh, con eh, reduciendo el gasto logístico operativo obviamente obviamente ya y por eso están sentados eh, no sé igual hace el dietri este ahí frente a la justicia bueno ya no eh, sí hay que ir sobre eh, cómo se maneja eso cómo se trata y todo ahora no es que eh, hay que apuntar al gasto logístico a los gastos que alguien podría considerar como suntuarios uh -huh, claro. del Estado, porque no ese es el problema financiero. Bueno. No, no es realmente. Habrá que ver qué pasa ahora. Se prenden mucho de la grieta. Esto va a profundizar uh -huh. la grieta. Tal vez profundice un poco la grieta. ¿eh? Eh, yo creo que a buena parte de la sociedad porteña no le va no le cae bien, no le cayó bien esto. Eh, ahora, abre un lindo debate... Y de hecho, bueno, ese comunicado 19 gobernadores lo pone de manifiesto de cómo hacemos para distribuir un poco mejor los recursos nacionales. Ahora, eh, claro. que va a generar un impacto, y obviamente la oposición salió con los tapones de punta, cosa totalmente esperada, eh, es esto de generar una especie de, y también lo dijo la Reta, confrontación Ciudad de Buenos Aires provincia de Buenos Aires, uh -huh. o ciudad de Buenos Aires, resto del país. Resto del país, como siempre, digamos. Eh, me parece ahí que es un... Yo estoy muy a favor de generar esas, esos duelos, eh, porque estás... Eh, yo siempre fui muy crítico de la teoría de, de, de, de la grieta, creo que está muy mal considerada y muy mal discutida, pero en todo caso le estás reduciendo de una confrontación... Eh, que se plantea, falsa y erróneamente, como, bueno, la mitad del país de un lado contra la mitad del país del otro, a, bueno, la coparticipación federal nacional con la coparticipación federal porteña. Eh, y, y ahí, por ejemplo, como Gerardo Morales, como Gustavo Valdés, como los eh, gobernadores de opositores, como Juan Ischiaretti, por ejemplo, eh... Podés no apoyarlo, podés criticarle un poquito. Ahora, ¿qué te vas a rajar las vestiduras por la Ciudad de Buenos Aires? Uh -huh. Que sabes perfectamente que también está en desigualdad de condiciones con tu propia provincia. Claro. Que Corrientes, en serio, me va a decir, no, por favor, respeten la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, por eso digo que es un es un lindo debate que se abre ahora. Claro. Porque también fragmenta dentro del propio espacio opositor. Eh, fragmenta y, y la oposición digamos que, que conduce eh, un, un, el bloque digamos el bloque interior de, de cambiemos uh -huh. contra el bloque porteño de, de, de, de, de Juntos por el cambio eh, es una discusión también porque salir a relajarse a vertidura primero por Horacio Rodríguez Larreta, Larreta y además por la ciudad de Buenos Aires en, en una discusión que es histórica a nivel nacional que saque no le den tanto a ciudad y uh -huh. denle más al conjunto de las provincias Eh, es un tema, es un tema realmente, así que veremos cómo, cómo repercute y qué respaldo tiene la RETA en su iniciativa ante la Corte Suprema. Días 38 de la mañana, 17 grados ocho décimas la temperatura actual aquí en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Para hoy, una máxima de 20 grados. Y, mirá, lloviznas para la tarde-noche, así que eh, nada es gratis en esta vida. y si Vamos a ver. Vamos si es a ver, este, últimamente no confío mucho en eso. Si es celeste, eh, va a llover en la noche. Hacemos una breve pausa y seguimos. Radiográfica. Radiográfica. FM89.3. Radiográfica. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. El portal web de Radiográfica se renueva.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 Cooperativa El Zócalo, gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, pollettería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzocalo.com.ar o acércate a nuestros locales en Monserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llamanos al 4381 1939 Cooperativa en Zócalo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 en buenosaires.gov.ar barra unidades febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Hoy 11 de septiembre, y no lo dijimos, por favor, feliz día para toda la comunidad educativa, feliz día para los maestros, para las maestras, eh, en su bueno en su día, 11 de septiembre, eh, con, uh -huh. en conmemoración al general Sarmiento, así que, bueno, eh, elegimos eh, festejarlo de otra manera, ¿no? no tan sarmientina, pero bueno, la, la UTE bien reivindica a Manuel Belgrano, más que a Sarmiento, uh -huh. pero eh, que si, quedó que es el 11 de septiembre y hay que respetarlo y feliz día del maestro entonces. Feliz día para todos los maestros. Eh, un saludo para David Ríos que nos escribe, nos dice, todos los días son lindos escuchando radiográfica. Un genio, David, lo tenemos en un ratito. Eh, uh -huh. Bueno, y él es docente. Es docente. Así que muy eh, feliz día para él también. Tendremos a y David Proto Ríos también. y Fernando Proto también docente. Eh, así que, feliz día para eh, nuestra, bueno, para Tenemos varios docentes en la en la radiográfica. Eh claro. Lucas Molinares docente, Ariel eh, Weyman, Ariel Weyman es docente, eh Vivian León también ejerce la docencia, eh ¿quién más? No bueno, sabía, Carlos no Reyes, Carlos Bueno, sí, no no eh, a ver, profesionalmente, pero sí da talleres y ejerce la docencia. Claro. Eh y así mucha gente. Eh ¿quién más? Pues Ramiro Coelho